aportar una fuerza de seguridad que se precie. Porque además, el otro dato para señalar, es algo que nos gusta insistir, y es que la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, son empleados del Estado y deben operar a favor del Estado, no en contra, como lo han hecho regular y sistemáticamente en la República Argentina. Sí, a ver... Eh, Yo lo que voy a dejar a salvo es que, eh, si bien sí son agentes del Estado, tal como es la palabra que suele usarse en el derecho administrativo, el agente del Estado, que es el empleado público, etcétera algún, alguno que tiene un rol igual, igual tiene un compromiso diferente que el empleo privado, por eso, de hecho, el empleado público tiene un estándar diferente contemplado en la, en la Constitución Nacional y estatutos sumamente diferenciales, a lo que puede ser un periodista de un medio particular de la zapatería o de cualquier otra actividad económica así que no tiene una equiparación en rol por más que sea dependiente y asalariado en el caso por eso actual... señal es doble claro. es un comprom... paga el estado no, no, no. y no corresponde como ha hecho todos estos años operar en contra del estado no es realmente así, una situación extraordinaria Sí, sí. Digamos, pero grave. además además en cuanto a la descripción del ordenamiento pues si no parece que eh, el ministro es un empleado el portero del ministerio es un empleado igual que el portero de tu edificio de propio horizontal no, no tiene el mismo lugar ahora bien no, no estamos el... igual la hablando... ciudad no, no estamos igual hablando de el empleado público estamos hablando en este caso de una fuerza militar, policial eh, con lo cual eh, no aparece el rol de empleado público, un soldado no es un empleado público, que sea asalariado no hace la cuestión es un rol diferente, es decir no, te, no, no está alcanzado por los derechos de huelga por un montón de situaciones más allá que obviamente reivindique el ingreso, no olvidemos que el propio general Belgrano Eh, con la plata que le de salario, donó las escuelas que nunca se hicieron en Curzucuatia y eh, el otro pueblo, no me acuerdo de Corrientes, ¿sí? Es decir, pagaron siempre... Creo paga. que vale la pena el ejemplo, desde otro perfil, porque me parece que aquí hay un cortocircuito entre Sergio Bern y los intendentes, y de algún modo de Axel Kicillof con los intendentes, y lo decimos respaldando la gestión de Axel Kicillof, sin dudar, Eh, ahora que mencionás a Belgrano, porque Belgrano tuvo dificultades, podríamos así decirlo, por no tomar en cuenta la lógica interna de algunas fuerzas. Por ejemplo, el intento de cortarle la coleta a los patricios generó una distorsión muy fuerte, porque esa coleta era parte de la tradición viril que sentían los soldados y un uso y costumbre muy propio del ejército. Con el asunto de la disciplina, Belgrano eh, hizo cortar ese cabello que excedía el cuello de los milicianos, y se armó un tole-tole bastante importante. Digo, eh el, el gran logro de eh, Axel Kicillof en la campaña electoral fue recorrer pueblo por pueblo y hablar con los dirigentes, con los empresarios, con los sindicalistas, articular política. Y veo que... Está escuchando... Lo que existe en este momento es eh, una absorción por parte de la gestión. Esa, la última parte se me fue, Gabriel, no te la deje escuchar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? la yeah. Anoche de nuevo te vieron mis ojos Anoche de nuevo te tuve a mi lado Pa' que te habré visto si después de todo Fuimos dos extraños mirando el pasado Ni yo soy el mismo ni vos sos la misma Los años, la vida, quién sabe lo que es? De una vez por todo mejor la tristeza Yo y vos no podemos volver a nacer Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo se muestra distinto, ¿para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa por eso la mano que te di en silencio no tembló al partido Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio El Sol Familiar. Quiero verte siempre linda como en lo que pasó anoche fue un sueño no más. Extraordinario, extraor... este tango me encanta. Volvemos a conectarnos. Y le cuento a los amigos que los llamados no cesan, se cortó la comunicación precisamente porque gente que está comentando la nota y que está vertiendo información, me la hace llegar, me la llegar directamente. Manden audio, recuerden que se pueden comunicar con, con la radio, con el teléfono de la radio, o en las redes, ¿eh? y brindan su opinión, o eh, llegado el caso, eh, vierten información por escrito, si es algo muy difícil de, de explicar. Una de las cosas, Hernán, si seguís ahí, que creo que... Sí. vos sabés que, es que lo que agudicé fue que, la paciencia. tal tal el título al tango que escuchamos. <risa> eh, es injusto el tango. El, el que canta cree que él no está más viejo. <risa> Siempre no, me lo claro, preguntan. Claro. Sobre todo ah, esa hermosa versión que... Yo digo, ¿y el tipo que cree? ¿Que a él no lo ven distinto? Es solo la mina, es más vieja. <risas> esto vamos a aclarar a la, a la audiencia. No es la versión que solemos escuchar de Cháhué con D'Arienzo, sino que ¿Qué? es una versión que, que, que creo que está mejor grabada por cuestión técnica eh, de, de quien fue integrante de la orquesta de D'Arienzo, que era el recordado Héctor Varela, y la voz de un tipo excepcional que fue Rodolfo Lézica. Eh, pero que lo cante y lo que muy parecido a su maestro. Paciencia de Gorrindo y música de Juan D'Arienzo. Me hace acordar a cuando la veo, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. Probablemente ah, la claro. mina haga lo mismo. Tampoco, tampoco te agrandé. La encontré vieja y vencida como una mueca fatal. Esa que vieja de Cuba. Y vos, vos echó un pibe. <risa> <risa> Hablando... <risa> Hablando de pibes, vamos a hablar de los pibes alquilados, sí. eh, en la nota se desliza una denuncia muy grave, eh, que yo les pido que sí. la lean, por un lado es la operatoria de los dirigentes de Cambiemos, no sí, sí, eh, sí. sobre sectores para promover la algarada callejera, que exploraron sí, sí. en el obelisco, y ahora eh, el Partido Libertario, de, increíblemente, Javier Milei, es alquilado y recibe buenos recursos para juntar lúmpenes, ¿eh? para apedrear a todo aquel que tenga una perspectiva oficialista en el momento indicado. El último episodio significativo y creo que complejo es el de la imposibilidad de aplicar una normativa razonable como es la disposición de la prisión domiciliaria de Lázaro Báez, donde un puñado de vecinos, algunos provocadores justamente alquilados, pero además con un horario muy extraño, de dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal, llevaron eh, al detenido en un momento inadecuado, que habitualmente no se utiliza, puesto que para este tipo de situaciones, precisamente por las implicancias que tienen, se aprovechan los horarios de madrugada, ¿no? Sí, no, man, yo no te podría explicar con sentido técnico si esto es así, si los traslados pueden o no hacerse de madrugada, si es aconsejable o no. Lo cierto es que lo que aquí parece es que eh, este grupo organizado que vos mencionás, estaba enterado del traslado, el servicio penitenciario eh, está involucrado ¿Sí? en ello, el Poder Judicial en algún punto también, los medios que estaban con sus cámaras y fundamentalmente la doctora Garrigó de Rébori, que queda en un lugar un poco complicado porque aquí están nuestros funcionarios siempre quedando en un fuego cruzado que se de un clima que se les va creando y digo se le va creando porque yo no tengo duda que cualquiera sea el destino de todas estas operaciones tiene un destino desestabilizador que puede ser el que anunció entre entre entre psicosis y psicosis o neurosis, dijo no sé qué dijo el doctor Dualde, o que puede ser sencillamente un clima de inestabilidad y nada más, pero evidentemente Por lo pronto, todo esto ese ese ese subrayado es importante porque Garrigós tuvo que salir a dar explicaciones y obviamente no puede decir y mire, yo acá hay cosas que no manejo. Tiene que decir no, el servicio penitenciario no tuvo nada que ver. Entiendo la pero posición lógico. de ella porque la, la limaron, ¿no? Eh pero no, no no podía salir con otra con otra postura, pero eh, la golpearon desde adentro. Pero no seamos inocentes aún, aún en la sobreexposición de Berni de Berni, eh, también hay muchas cosas que serán criticado o defendido a Berni, pero que no son producto, estoy seguro de una mala intención del funcionario, sino que la situación en la que es colocado, porque acá hay toda claro. una operatoria permanente. Yo no me quejo de las operaciones porque en política esto funciona, no hay que ser inocente, el tema es el destino que persigue el hilo de Ariadna, ¿sí? Nos lleva al minotauro de golpe o algo gravísimo o por ejemplo una explosión de muertos en pandemia o algo similar o sencillamente eh, son simplemente chicanas de los sectores de poder y ahí sí aparece la clásica mirada política, para eso gobernamos para poner en caja cada sector ahora, si lo que están tirando es unirlo hacia el minotauro y la verdad eh, es muy preocupante porque todo muestra una gravedad muy sustancial, lo, da, lo de Astudillo Castro, lo, esto de noche lo de hoy de la policía, la declaración del gobernador de Mendoza hace un tiempo, la, eh, la la manifestación de un intendente, un intendente de una localidad relativamente chica de Tandil que se declara desobediente a un orden provincial. Eh, si falta que el, el, el centro el centro lucense diga que no cumple lo que dice el presidente de la nación, con todo respeto claro. por, mis, eh, por, por, por los claro. centro lucenses. Pero digo, ¿hasta dónde? O que mañana vaya a Dálmine y organice un partido, y con 10.000 hinchas, y diga, y yo lo juego igual, a mí no me importa. Es decir, eh, Te meto entonces en un problema, eh, antes de ir a la tanda, en este momento hay una situación tensa en Guernica, hay una eh, movilización de gendarmería eh, con eh, dos versiones, ¿o ¿no? Como es habitual, una es la de custodiar la situación para que no desborde y otra es la de eh, desalojar a las personas que están acampando en la zona, en la región. Eh, a ver, en materia de derecho, ¿corresponde que el Estado, nosotros tenemos nuestra posición sobre los movimientos sociales, pero ¿corresponde que el Estado utilice el poder de la fuerza para desalojar a los ocupantes, Hernán? bueno hay que ver hay que ver si se, si se trata de una orden pues competente o no porque si no hay un flagrante delito como es el caso de una tierra está ocupada nadie sabe el origen de la ocupación el por qué y demás es un poco el secreto de la de, de las eh, de, la, de las usurpaciones, por eso nosotros vemos que en inmuebles urbanos la gente muchas veces pone ladrillo a las puertas, es y para que tenga que haber un escalamiento y una fuerza manifiesta para entrar a una propiedad. En tanto ello no ocurra, la ocupación es debe ser analizada por un proceso de conocimiento, es decir, averiguar por qué una persona está dentro, qué derecho tiene, tal o demás. La consecuencia de ese proceso civil penal, del orden que sea, termina en una sentencia y esa sentencia sí se tiene que cumplir con la fuerza pública. Yo lo que dudo es que si denuncien que las tierras fueron tomadas hace cinco días o siete días o quince días, ya con juez puede haber conocido el fundamento de esa presencia y determinado inaudita parte que esa gente se tiene que ir y por lo tanto usar la fuerza que impone una sentencia. ¿Se entiende lo que quiero decir?